¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando No mires atrás Cada vez está más y más cerca Y no viene solo No, no toques el dial Hagas lo que hagas No toques el dial Ya está aquí La música se mueve Zona 69 Hola a todo el mundo, bienvenidos a un programa donde te ponemos los mejores temas Y te hacemos bailar A todo el mundo que nos sintoniza a través de FM por primera vez Bienvenidos y bienvenidas Sí, esto además de ser un podcast también es un programa de radio ahora Un programa de radio de verdad, eh Raúl Fernández Raúl Fernández la... Ahora también sonamos en la radio, así que todo el mundo, toda esa audiencia Bienvenidos a este programa, te vamos a hacer bailar Saludos de quien te habla Yo soy Raúl Fernández Arrancamos La música se mueve, La música se mueve. Son las 69. Este temazo que está empezando a sonar muy fuerte Este tema llamado capela De Calis Bueno todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas A este programa de radio Que ahora también suena en la radio Es ¿eh? un programa de radio pero hasta ahora no suena en la radio Suena en internet, como Pues a través de capítulos descargables De hecho lo puedes seguir escuchando Cuando quieras Si llegas tarde al programa Si si no puedes escuchar en este horario Bueno, pues simplemente entras En zona69.lamusicasemueve.net Y ya nos escuchas sin tres W Ni nada Zona69.lamusicasemueve.net A través de ahí nos puedes escuchar en cualquier momento Este programa y vale, te lo escuchas Y ya está, te lo puedes llevar en tu MP3 Descargado, ok, bueno También tenemos un grupo a través del cual podéis Enteraros de los temas que van a sonar en el programa Antes de que suenen, donde podéis Facebook Etcétera, etcétera Y bueno, Juan Mendoza nos ha dejado un mensaje Dice, me encanta tu programa podéis poner la canción de eh, You use to hold me De Calvin Harris Dice, gracias, un saludo desde Granada Bueno, pues para nuestro amigo Juane Ahí va este tema de Calvin Harris Zona 69 Push out Don't like been holding you I know this can make you understand Take my spirit from my open hand Va a ser tu noche Segunda 69. ¿Te atreves? Just feel me, so heal me, you'll see You know I want it all, how? I want it right here, right now, now Let me be your superstar sin dudas de Dj bobo superstar nos gusta mucho esto aquí en zona 69 un temazo es ¿eh? un temazo para bailar en este venanito este substar de Dj bobo y antes sonddyyanke con ese llamado de emergencia bueno esto zona 69 es un nuevo programa si nos escuchas a través de la radio será para ti un nuevo programa pero ya llevamos ya unos mesecitos sonando a través de internet ¿eh? si sí, a través de las De las ondas, no, no son ondas, bueno, en fin, a través de internet, ok Bueno, eh, nos puedes seguir escuchando cuando quieras, como decimos A través de zonas69.lamusicasemome.net Ok, lo que estamos haciendo ahora es entrar a sonar en diferentes emisoras De diferentes ciudades, como por ejemplo Radio Energy de Murcia A través de Radio Energy de Murcia nos eh, puedes escuchar ya mismo todo el mundo que nos os escuchando desde Murcia, un saludo para ellos. Esa audiencia, espero que se quede con nosotros, eh. Sí, sí. Un aplauso para ellos. Bueno, eh, nos podéis ver las canciones que queráis También a través de nuestro correo electrónico ¿eh? Zona69 Arroba lamusicasemueve.net O también si queréis eh, saber lo que suena Por aquí por Zona69 Podéis entrar en mi página web Y entráis en, entráis en la zona de Radio Show Y ahí tenéis todo el tracklist con, con todos los temas Que suenan aquí ¿eh? Dicho contundentemente Lamusicasemueve.net Eso es Bueno, y ahora nos quedamos con un chico eh, Que es el La futura promesa del pop se llama Adam Lambert, de California y llega con Fonjord Entertainment. Así suena esto Zona 69 9 La zona más caliente. Zona 69. Así suena Adam Lambert, aquí en Zona 69 9 ¡Bienvenidos! Right. You'll be fine, baby, I'm in control take the pain, take the pleasure I'm the master of both Close your eyes, not your mind Let me into your soul I'ma work until you're told idos que nunca habías oído. Zona 69. Raúl Fernández. ¿Por qué con zapatillas si de un mismo que seas natural eso es lo que te pidan estos chicos de valencia llamados doctor pitango mira esperamos ante esa mental ¿no? te presentamos a Dan llamammer y también te presentamos a estos chicos que suenan muy bien eh muy bien sonan doctor pitangú aquí en zona 69 son nuevos que y se van a quedar mucho tiempo. Doctor Pitangu, ¿eh? así se llaman. Bueno, estos son las 6 de la mañana, puedes pedir las canciones que quieras, canciones o grupos nuevos que conozcas, como un grupo que hemos descubierto la semana anterior que se llaman Super Submarina y que suenan muy bien con su primer álbum, álbum que yo he escuchado entero y me encanta, me encanta, es un grupo tremendo. Aquí están con esto, en Granada. De Shakira, eso es África, Waka Waka Así suena, bueno el título es ese, eh, no, no estoy aquí Waka Waka, es como el Wage Wage, ¿eh? también la temporada esto de, bueno En fin, dejadlo eh, Bueno, eh, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de diferentes radios Que han apostado eh, por este proyecto Desde aquí les doy las gracias por apostar por este proyecto llamado Zona 69 Y emitirnos en la FM y también online como TLCSR radio online que nos emite ya y también nueva onda radio que nos emite a través de FM y también online. Ok, un saludo a toda esa audiencia que nos escucha, esa audiencia nueva. Gracias. 61 61 La Mejor Fusión de Sónidos Oh yeah What's up world It's the Master G, y'all Sugarhill Gang Wonder Mike And Diggity I'm out here with my man Bob C. Clare Let's do it Woo! in the air everybody say oh yeah <laughs> yeah just do it do it do it <laughs> it's only only only no on. i like that Talk to one mic come on let get down yes yes yo it's when the mic and I like to rock the house i'm work that body work that body and baby just break it down uh -huh. Give it a hop, hop, and don't desktop Let me see that body rock with your apple jack cock to the side Let me hear you say, all right <laughs> The groove so funky, furious it Make you dance so serious When the people hearing us They start to go delirious Work it, let's work it Let's work it, work it, work it Now somebody, anybody Did it take for money in verse for the hard the back then you had to be a true believer and we all hung at the disco FIFA. DJ Flash in Hollywood made it happen in streets of Manhattan Brooklyn Queens along the Long sound and we gave them all around she down the, the song dedicated to the fact that you got to recognize oh, all yeah. come. come on Ahí la con nosotros en zona Se si en esta zona bailarás sin parar, eh? sin parar Y os veis con este con este de Paul Sinclair El la son It's on it, like on favoritismos ninguno, eh, favoritismos ninguno porque estamos saludando a la gente de la radio pero la gente de internet la estamos dejando un poquito de lado, un saludo por supuesto a esa gente que nos escucha en streaming en la página, escúchanos online escúchanos online Zona69.lamusicasemueve.net también esa gente esos 200 ya miembros del grupo de Zona69 en Facebook, un saludo <risa> Un saludo para todos ellos, gracias por seguirnos Cada semana, cada mes Que ya llevamos aquí ya unos cuantos meses Haciendo este programa, yo soy Raúl Fernández No te vayas, esto sigue adelante Ahora con Ina y este Deja Bull